APSA realizará tareas sobre la red de agua en Berizo y Ensenada. La empresa anunció que las tareas ocuparán toda la jornada del jueves y parte del viernes y se afectará la presión de agua en el sector de la calle Almafuerte entre Italia y Alemania en Ensenada. En Berizo, por su parte, cambiarán empalmes de cañería. En ese caso, los trabajos obligarán a afectar el suministro del sector comprendido entre 15 a 19 y de Montevideo a 173. APSA recomienda hacer las reservas de agua para cuando se produzca la afectación y reservarla solo para hidratación y quehaceres imprescindibles. También se advierte que la posterior normalización puede ocasionar turbiedad, en cuyo caso debe dejarse correr el agua hasta que adquiera un aspecto habitual. Asambleas de inundados se movilizaron al municipio platense. Nuevamente las asambleas de inundados de Tolosa se manifestó en las puertas del municipio para criticar la propuesta del Intendente de armar una comisión de homenaje y memoria. Platearon críticas a la gestión y aseguraron que la ciudad se podría volver a inundar. Radio Estación Sur habló con Fabiana de la asamblea de inundados de Tolosa. Jamás, eh, el Estado nos ha brindado un apoyo económico suficiente para volver a armar nuestras casas. Nos consideramos víctimas, pero ese verdadero homenaje sería lo que estamos demostrando hoy, ¿no? Dar a conocer, por ejemplo, el intendente, el PRRI, que es el Plan de Reducción de Riesgo de Inundación. Es un proyecto hecho por más de 70 profesionales de la Universidad Nacional de La Plata, eh, muy amplio, en donde da a conocer, entre otras cosas, cuáles son las zonas inundables de la ciudad, el mapa de agua, como se llama, y las zonas menos vulnerables que serían los corredores seguros. El intendente está absolutamente negado a marcar los corredores seguros de la ciudad y a, y al continuar continúa con lo que nosotros le pedimos en un primer momento y él dijo que no lo iba a hacer, o sea, no podemos acusarlo de mentiroso porque nos dijo claramente que la derogación del Código de Ordenamiento Urbano no iba a funcionar, un servicio que informa, informa. más cerca. Más cerca. Reubicarán paradas de micros de Avenida 7. Desde la Municipalidad de La Plata comenzaron con los arreglos en la zona de Avenida 7 desde 44 hasta 60. Según indicaron, realizarán tareas de renovación de veredas, forestación, instalación de luces LED y nuevas paradas de micro En el marco de la renovación integral, la Comuna anunció que se suspenderán momentáneamente todas las paradas de Calle 7 entre 45 y 47.